al viejo la perra que nos parió un gran saludo, muy fuerte abrazo para la gente de acá rock y bueno, por más música Soy Brenda Martín de Ruka Sativa mando un gran abrazo a toda la gente de acá rock, a todos los que trabajan ahí a los que están del otro lado escuchando, buena vida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 seguimos en el garage rock. Mental, estamos escuchando Orcas, que es una banda de heavy metal, esta gran banda de heavy metal argentina que se formó en el año 1988 por Osvaldo Civile, que desgraciadamente murió en en una forma que todavía no se sabe muy bien, no está esclarecido, con un tiro en el pecho, ¿eh? así que no sabemos si es suicidio, no sabemos qué, qué sucedió, es una gran pena. Eh, y desgraciadamente, bueno, a partir de ahí, la banda siguió trabajando y de su formación a fines de los años 80 y a la muerte de Civil en el 99, este la banda ha cambiado su formación casi constantemente, ¿no? Eh, en la actualidad ya no cuenta con ninguno de sus miembros originales, pero... Su música sigue conteniendo los estilos, obviamente, como heavy metal, trash metal y glove metal. Una banda increíble que está comandada por alguien que queremos muchísimo, con el maestro Walter Mesa. Así que una banda increíble, como lo es Orcas, que va a estar presentándose en Rebellion Tour 2016, el 17 de septiembre, en el Teatro de Flores. Que vamos a estar regalando entradas, seguramente, así que prepárense, porque también va a haber entradas para eh, Orcas en Flores. Un único show en Capital único show en capital, ¿por qué? Porque se van a hacer una, una gira por eh, todo Latinoamérica y Estados Unidos, así que bueno, prepárense para disfrutar un gran show aquí en Buenos Aires porque después va a ser difícil poder encontrar a Orcas. ¿Te gusta Orcas? Sí. ¿En serio? ¿Sí, sí o no? Sí, sí, la verdad. Sí, sí. No, no dígame, sí. si usted le le gusta que le meta, la verdad. Y yo no soy un tipo muy este heavy, usted, usted sabrá bien, no, pero sí, no. absolutamente Al... respetable. Alma fuerte no. no le gusta, por ejemplo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí claro que sí. No, Quiero no. decir que no soy un fanático. Eso es ¿A Milker? Sí, muy bien, a Milker le gusta el rock, <risa> el heavy metal. Eh, a mí me encanta el heavy, la verdad que me gusta muchísimo. Me gusta el heavy metal porque es un eh, eh, tienen un mensaje crudo y directo, siempre lo digo, ¿no? Se los cuento, lo, lo hablamos con ellos en la nota. Un mensaje crudo, directo, no anda con vueltas. Y si te tienen que mandar, al te mandan directamente, ¿no? Y no anda con... Con cosas raras ¿Quiere que le diga Cómo hacer para ganarse Las entradas? <risa> Dale puede. pueden comunicar Con nosotros A través de nuestro WhatsApp Que es 221-15-50-27-47-1 Ajá Y te vas a ver a Orcas El 17 de septiembre En el Teatro de Flores No sé Capaz que nos llaman Y lo llevan también Porque viste Que tenemos unos amigos Que andan el micro Que llegan Así que bueno Capaz que lo pueden llevar eh, Rebellion Tour 2016 Llega a su fin En el Teatro de Flores El 17 de septiembre del 2016 las entradas van a ser adquiridas en locura bueno un montón de lados y orcas Ac eh, acá está Mira va a realizar la gira internacional que incluye Ecuador Colombia Estados Unidos Puerto Rico y República Dominicana estuvimos con orcas y esto esto nos decía gran, gracias tan, estar, vos, estar gracias, con ustedes gracias por venir y sí. compartir este momento bueno que la verdad que es algo este impresionante porque bueno son aparte es el único yo me enteré, que van a hacer acá Sí, sí, le damos en el contexto viste de, de cerrar una etapa Con, con este disco Porto Honor Que nos trajo un montón de, de alegría Y satisfacciones como la nominación De Oscar Logar del uh -huh. Giro Latinoamericana eh, Recorrer el país De punta a punta En tres años recorrimos, fuimos, vinimos Fuimos, vinimos eh, Y nada, darle el final Como para ya entrar a A la composición y a la grabación del disco nuevo Y a la segunda mitad de la gira Que es lo las partes que nos no, no faltan, ¿no? que es Ajá. la Patagonia, es la zona Cuyana, Norte ¿Cómo se, cómo se van a, a mover? Porque bueno, sé que viene una gira muy importante eh, para poder cerrar la parte del disco que se está viniendo, porque ahí es donde se ve complicado, ¿no? Mirá, nosotros tenemos una estructura de trabajo importante somos 14 personas que viajamos a todos lados, tenemos un micro un motorhome este vamos con acá localidad vamos con nuestro equipamiento eso que permite que la gente vea realmente el poder que tenemos, ¿viste? el, el volumen y la presión sonora. Uh -huh. Eh tratamos a respetar eso, ¿viste? Ya sean 10, 20 o 5000, claro, mil es que la gente vea que eh, la gente vea que somos una banda de, de una banda de heavy metal, que somos una banda de heavy metal y que vamos vamos por todo. Uh -huh. Así Eh, y nada, lo, lo tratamos con responsabilidad, ¿viste? eso del respeto que le tenemos al público y el respeto a nosotros si la gente la pasa bien, nosotros la pasamos bien arriba del escenario y es una ida y vuelta constante ¿viste? Eh, vos sabés que siempre todos hablamos y todo lo que nos gusta del metal eh, sabemos de que siempre es uno de los rubros, así estábamos hablando también antes de la nota que... Eh, si las cosas vale, cuestan 100 al, al metalero le cuesta 200, sí, sí, 250, la, y a nosotros 200 siempre, todo el doble, eh, siempre. Y, y eso eh, ha cambiado un poco ha mejorado dentro de los tiempos pero no todavía no lo suficiente eh, ¿a qué se debe? ¿por qué pasa eso? Mirá, es, es un tema de debate nacional años. eso oh, años. creo que hay un prejuicio que en estos momentos, en 2016, no hay tanto porque la, la generación actual está mucho más, tiene una apertura mental claro. completamente diferente a gente de 20, 10 años atrás eh, creo que también el que tiene la pelota, digamos, de difusión también un poquito, tiene que perder ese prejuicio ese miedo, que es un estilo de música nada más, que acompaña un momento de la vida, de distorsión creo que ahora la Argentina está más predispuesta a escuchar un tema metal metalero que sí, un señor. tema de regga o de trayectoria. Se avanza se avanza pero paso muy lento. Nosotros antes no vivíamos la música, ahora vimos la música y, pero es difícil lo acabamos dentro de 10 años, dentro de 10 años 15, no sé. Por tirar números eh, va, crece de a poquito. Vos ¿eh? qué ves que va a crecer? Sí, Vos sabes que, no, que una de las que cosas otra. que yo creo que tiene el el, el metal es que es este clarito, no anda con vueltas, te tengo que decir esto, este es mi mensaje, directo, concreto, y eso muchas veces, ¿viste? Es. Sí, molesta, molesta, molesta. sí, si sí, vamos a hablar de, de cuestiones de, de ideología, es la filosofía del metalero, es eso, es esa. viene de la zona más pobre, de la zona de, del conurbano más este más obrero, eso es lo que siempre, y sí, eso está. también, es siempre eso es, también sirvió, para este, discriminar también a otros estilos Ajá. como que nosotros somos los más sacrificados los más sufridos y eso permitió Que no discrimine y discriminar también. Era una cosa media, media compleja de generaciones, ¿no? Pero ahora los pibes no, no se comen ninguna. Eso lo, lo hemos escuchar? demostrado en el Cosquín. cosquín claro, por ejemplo, bueno, en el Cosquín. Mira, están viendo Malón. No, sí, Salís no, de ahí, no, no. <risa> está, poné el alma fuerte. Y Salís de no, ahí y, y está el no, y vas a no, ver a, no, a Calamaro. No, eso en no el trabajo no se puede hacer. Eso, eh, no, eso era es imposible. Imposible. No, era imposible. imposible. Hay históricos relatos en donde tocaban aquellos violadores eh, sí, eh, de 8, medio, de, de y, y se todos, cagaban la tropada todo, no, o sea, que, ¿eh? no, cagaban, bueno, todo, pero anteriormente era, no, era no, era encima estaba mal visto de Orca compartir un show con una banda que no sea del palo, claro, se crucificaban sí, claro. o sea, era algo, fue, que difícil ya está, no llegan más, si, sí, una locura como me gusta, porque me, me hizo acordar esas épocas de, del heavy cuando era jodido, no, eh, que era difícil Ir a, a los shows, eh, se complicaban, como van, van a escuchar en, en la nota, que era complicado, por ejemplo, si tocaba violadores, tocaba alma fuerte, sabía que eso terminaba mal, sí que hagaban la trompada, pero mal todo. ¿no? Ni la policía que ir a cubrir esos shows, te lo juro, por Dios. Una época muy distinta a la que vos conocés de nuestra música y me alegro. <risa> pues. Bueno, estaba siempre las contras, o estéreo, subo, toda esa cosa de stereo, sí, sumo, eso, cosas River de eso. Boca sin sentido que no. Sin sentido, la gente ha no. aprendido por suerte, pero en esa época era muy bravo hacer rock. Ahora le pasa eso al fútbol, ¿no? En vez. Ahora paradójico. por suerte se lo tiramos todo al fútbol, nosotros no tenemos nada que ver con todo eso. Ahora vamos al Cosquín Rock, hay 14 millones de personas que escuchan todo tipo de música, están todos juntos, tomando cerveza, divirtiéndose, mojándose hasta el culo como me pasó <risa> cada vez que voy <risa> y no pasa nada, nos, nos morimos de río nos divertimos, eh, lo peor que va a pasar es alguno que se haya emborrachado y punto, nada más eso eso está muy bueno está mejor, está, está muchísimo más bueno aprendan del rock che. exacto, en una parte en una parte los chicos van a contar no quiero hablar mucho porque se mezcla la nota y, y tiro cosas que van a contar ellos así que no quiero decir mucho vamos a escuchar la segunda parte eh, de los amigos de Orcas que ayer estuvieron con nosotros en The Roxy un lugar muy lindo que todo quede de noche porque siempre voy de día dale Eso que sí, hecho, en, esa, en esa época estamos hablando hace 20 años atrás sí, señor, un, más, gobierno, sí, un gobierno de dictadura donde no, había, más, poca, poca, había poca libertad no sabíamos cómo manejarnos en una democracia en una libertad, libre expresión y un montón de cosas y bueno, uno va a cometir se va moldando pero ahora eh, no hay porque creo que son oportunidades este, sí, sí. Más, de difusión, tener Los una oportunidad Orcas, en la radio antes no terminaban nunca Se cortaban antes porque había piña trompada, entraba la policía, nunca terminábamos un show, la banda tenía mala fama, los chicos no venían porque los padres no los dejaban venir a los recitales. Sabía que iba a haber quilombo. Sabía que iba a haber quilombo, nunca terminábamos un show, siempre se subían 300 personas al escenario, nos robaban los pedales, no podíamos continuar con los temas, este piñas y trompada en todos los shows, salíamos en los diarios, tocamos un día en... En San Martín, salimos, salimos en los diarios <risa> La policía como le pegaba la gente <risa> Era otro estilo de vida, como dijo Walter Otra forma de vivir, veníamos de represiones de que pasa eso. que para los nostálgicos te van a decir que esa época era la mejor Porque siempre Maradona es mejor que Messi no, no, pero, pero mira, mismo, yo creo hay que, que, el, que es una etapa, el, el metal, el rock, el público aprendió a, a convivir A divertirse, claro, a disfrutar claro, de un show Y eso está muy bueno porque una boludez, ¿te acuerdas cuando pasó la delga de... pimienta de Boca? Sí, sí, bueno, sí. eh, yo escuchaba en la tele que decían no porque el público argentino no, no, no aprende más, y yo decía pará, ojo no, no, no mezclen, no pongan todos en la misma bolsa, sí. porque la gente del Roca aprendió a que no, seguro, eh, tenemos que, sí. pueden convivir no, en un no, lugar, no, no, bueno. han pasado pero muchas pero no, cosas... compa no comparemos a Roca en el fútbol, fíjate no, por que eso te digo. Eh y el heavy metal mirá ahora mirá, me, me, me agrando más todavía, el heavy metal vos fijate que viene Metallica, viene los Maiden y no hay pelea, no hay, pelea, una, no hay pelea, nada eh, y tocan eh, una banda rolinga y está lleno de choreo y, ¿y ¿no? hablar Entonces, de, la, de, la, de, la, de la Bailante y todo, todo eso... Ah, el y lombo, no, ¿no? O sea, no creció, creció un montón en el público y nosotros hicimos, Orcas y somos mucho por eso, nosotros en los momentos que empezamos a compartir yo con Capanga, con Memphis con más de otro palo que Orcas en otro momento de, de nuestra carrera, compartir un show con Capanga, con Mississippi imposible imposible, imposible, imposible imposible y lograr eso fue armar la cancha de una manera si, eh, si, sí, sí, sí. atienda, atienda maestro atienda, atienda tranquilo <risa> esto pero es pero no, pero todo eso, real eso. Eh, vos sabés que bueno Esa es una de las cosas que a uno le llama la atención, pero le llama la atención en forma positiva, ¿no? Porque decir, bueno, vamos para adelante y avanza. Y cada vez que vemos a Dorcas en vivo, te vuelvo a repetir, lo vi en cojín, fue increíble lo que vivimos bueno, ese día. Ya. ¿Qué sintieron? Porque yo sé que han tocado muchas veces, pero, bueno, son una de las bandas que más ha estado en el cojín, ¿no? Sí, sí, oye, Sin duda. ahora sí. Bueno, y eso tiene mucho peso también. Y bueno, es el reconocimiento que nos está dando y bueno, nada, y aprovecho de decir que, es, que que es una satisfacción porque eso maneja el nivel de que uno va manteniendo, ¿no? Nosotros somos conscientes que para estar en ese festival tenemos que ser regulares y mantener un nivel de tocada, ¿me entendés? y bueno, eso la ganamos con, con esfuerzo y con sacrificio eh. pero bueno, el tema es que no todo termina en eso hay que empezar a seguir, no, hay seguro. que hacer un montón de cosas tenemos un disco por grabar una gira por por continuar y, y nada, viste eh, si nos seguimos aferrando a ese pasado es como que, viste, te tiran de las patas para abajo nosotros ahora... Eh, estamos viviendo una etapa de, de, de, de cosechar lo que, se, lo que sembramos, ¿me entendés? Esa es Disfrutar. Está bien. Disfrutar de estar arriba del escenario con, con calidad y, y nada, el pibe paga la entrada y le damos calidad. Que eso era muy diferente eh, que en el heavy metal, ¿me entendés? Separar eso en heavy metal. Que en no general suceda. Y ahora tratamos de pelearlo. De, digamos de, de que simplemente en la forma de estas nuevas reglas de... De show, viste Exacto Cuando me decías recién del esfuerzo y todo Hay muchas bandas en nuestro programa Nos siguen también muchas bandas que están arrancando Y que saben y que dicen Bueno, Orca ya está, ya hicieron todo ya <risa> Es una boludea en realidad Porque todos sabemos que no sí, es así Sí, sí, claro, claro. Eh, pero, pero muchas veces pasa Y la aquí. idea, bueno, ya van Bueno, pero <coughs> eh, está bien Tienen un sistema, un mundo de gente Pero también hay muchos sacrificio detrás Sí. dejar las familias la movida no, ahora es la, la vida que elegimos también ¿No? porque esto esto lo, lo, lo hacemos porque realmente es nuestra vida y Orca es una maquinaria que digamos te atrapa tanto que vos le tienes que dar el 100% o si no, no, no rendirías porque generarías un hueco dentro de todo, viste Es, es duro y es difícil. Recién estamos haciendo en esta rueda de prensa que qué diferencia entre el under y ser profesional. Bueno, tiene todo. En el under vos estás, digamos, tocando casi por un hobby sí. o tocar para los amigos. Sí. Cuando vos sos profesional te tenés que equipar, tenés que estudiar, tenés que tener el concepto de, de que vas a abandonar a tu familia en cumpleaños de tus hijos porque tenés que tocar, ¿me entendés? se pone todo empeño y se divierten todos. <risa> divierte? es, es verdad. verdad. Claro, en el profesional te pone empeño y no te va a haber nada. Exacto, ¿sí? porque estás hay mucha gente que va, cumple, y paga si no, entrada, porque lo... le cuesta pagar la entrada a un público. Pero bueno, es así, es el concepto, ¿viste? Nosotros la, el perdurar durante tantos años también nos llevó a convencernos que tenemos que ofrecer calidad para que la gente pague la entrada, no pagan una entrada barata. Seguro. ¿Me Seguro. Entonces tenemos que equiparnos, tenemos que estudiar, tenemos que estar bien. Y bueno, eh, es así, hay que entender que esas son las reglas de juego para para estar durante tantos años en primera, ¿no? Qué buena, qué buena la charla con Orca, ¿no? Porque es un mundo del heavy metal que por ahí nosotros no tocamos siempre. A ellos les cuesta mucho que el, el heavy esté, a todas las bandas que heavy metal les cuesta muchísimo sonar en las radios y, y de repente me gusta que estén aquí sonando en la carro como para que se sienta que hay la pluralidad, ¿no? No sé, yo opino eso para para tener una idea, pero creo que pasa por ahí. Sí, totalmente, es muy amplio. La escena actual del rock ha, ha permitido que entre tanta gente, porque un día tenés a Miranda, por ejemplo, y otro día estás hablando con orcas. Por ejemplo. Por ejemplo. Hoy tenemos orcas, eh, dentro de un rato los auténticos decadentes. Claro. Eh, o sea... Un poco de todo y, y se puede convivir dentro de un mismo programa uh -huh. Pero además dentro de una misma sociedad Y de un mismo lugar que presenta shows, por ejemplo Ajá. Cualquier teatro hoy te presenta a Miranda Y después, o sea, no en el mismo sí, sí, sí. En la misma noche Pero sí. sí en el mismo lugar Bueno, en, en el Cosquín Rock pasa exa exactamente eso Se presentan en la misma noche por ahí Y sin embargo la gente no tiene ningún tipo de problema Yo disfruto mucho eh, de, de que las bandas de heavy metal Tengan su espacio Sé que cuesta muchísimo Y nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena Para que Se sume. Yo sé que a Mali por ahí no le gusta el heavy metal, pero igualmente... No, no, no podría decir que no me gusta ah. porque no lo escucho. Sí. Ese es mi tema, no ah, lo okay, escucho, no lo pero no puedo decir que no me gusta porque... ¿Almafuerte lo has escuchado? Almafuerte sí. Se sí, lo hemos escuchado. Bueno, sí, ese, sí. No es el grupo de heavy metal más conocido o de metal nacional más conocido. Pero nos queda la última parte, algo cortito, de, de esta gran banda que nos atendió ayer en The Roxy. Como le dije, a la tarde siempre voy de tarde, nunca voy de noche porque, bueno... Viste, Uno no, no, no me gusta Igual es lindo lugar, ¿o no? No me gusta salir de noche. Pero me gusta porque los amigos de Orcas, la verdad, nos invitaron al show. Eh, una gente macanudísima. Estuvimos charlando muchísimo tiempo. Aparte de la nota, nos quedamos charlando más. Y, bueno, fue muy lindo y muy grato haber compartido este momento. Recuerden que si se quieren ganar las entradas para Dale. ir a ver a Orcas, sí. se pueden comunicar a nuestro WhatsApp, que es 221-1550-1550. 2747.1 O nos escriben a través de Twitter Somos arroba acá Rococay Ahí está, ahí vamos y se van para ver a Orcas en, en el Teatro de Flores Un lugar alucinante para ver Todo el tipo de música, ¿no? Va a estar Sueño de Pescado dentro de muy poquito Acuérdense, vamos a estar regalando entradas seguramente O algo vamos a hacer, no sé, ya no sé si vamos a poder regalar Porque creo que en cualquier momento los agotan Así que, no sé cómo vamos a hacer Pero bueno, vamos a escuchar la última parte de Orcas Que ayer estuvimos con ellos en The Roxy sí, Tempranito, y después fuimos a ver a Los Decas Así que prepárense porque tenemos todo eso Dale. Vos sabés que en este momento día abrió el Teatro de Flores, o sea, nuevos focos como para que la gente las bandas puedan tocar. En La Plata está pasando un momento difícil, un lugar que se llama Pura Vida que es Ajá. muy conocido que estuvo sí, cerrado, sí, sí. clausurado, están cerrando lugares, espacios de rock donde se pueda mostrar. Por eso este cuando te escuchamos y nos escuchamos todo lo que nos están diciendo, a nosotros nos importa y nos sirve mucho para que viste no baje los brazos de mucha gente escuchando, mucha gente no, de rock la que Plata le está peleando, es, ¿no? La Plata es un lugar obligado para ser es es cuna de artistas De, de zarpar, excelente ¿verdad? calidad. La plata es, fíjate, es es la cuna de muchos chicos que van a estudiar, hay una, hay una creatividad muy grande, pero bueno, Me gustaría saber por qué cierran tanto lugar en La Plata Eso, viste, hay que empezar a escarbar y pelear por los lugares Por los que la cultura no se abandone uh -huh. eh, Y bueno, nosotros cada vez que nos, que nos contratan o vamos Hay un lugar, a una posibilidad y a, a La Plata vamos Está bien eh, Hemos metido muchísima gente en La Plata, hemos metido poca Pero siempre, cada sí. vez que vamos, dejamos todo sí. Y La Plata ha sido un lugar obligado que realmente me pone triste Que ahora hayan perdido tantos lugares culturales parece Lugares mentira. para tocar, viste, parece mentira, no verdad que da tristeza. Cuando las bandas, cuando hacemos notas en Buenos Aires que van y nos piden Dile La Plata y demás, o hacemos notas en La Plata, cuando vamos a las bandas nos dicen, eh, che La Plata es un público que es muy respetuoso, y yo creo que pasa por ese lado, porque la gran mayoría de los que van son músicos, sí. son que, o son plomos, sí. o son tipos que sí. le van a sí. los todos, equipos todos, de sí, sí. entonces es como que todos están exigentes. mirando mucho más de, de un show, por eso sí. este nos da mucha pena lo que pasa, pasa es que la plata vienen, son pibes que van a estudiar son de muchos lados de, de claro, Buenos dicen, Aires dicen una país, banda platense viste. pero en realidad son de chacabuco de Colson o sea Colson, no, de, de, no, de, de, no, no, se armaron no, ahí pero son de todos no, lados no, esperemos que logren lo tener ese lugar Dale. que siempre lo han tenido aprovecho para mandarle un abrazo a todos los platenses que sí, tenemos muchos amigos de ahí muchas gracias vos sabés que eh, eh, ustedes también entre todo lo lindo y lo bueno y lo, y lo importante, han tenido muchos cambios, ahora han tenido un cambio importante en, en, en la batería, sí, sí. entonces bueno, cómo se adaptaron, cómo fue la adaptación a eso? Le preguntale a el ahí, okay, ahí <risa> bueno, como como ya una vez eh, tuvimos la posibilidad de, de, de tocar juntos en dos fechas, una en La Plata sí. y, y la otra En la encuentro. Plata es un lugar muy importante para... Yo también debuto en la Plata Mira vos, bueno, está bien, estamos, sí, estamos armados Siempre como Como a las apuradas A sacar las cosas ahí Y, y el engranaje Enganchó perfecto, creo que si no hubiese sido No hubiese sido Un, un buen ensamble, las cosas no hubiesen salido de la manera que, que están saliendo en aquel momento y en este momento, ¿no? Uh -huh. O sea, es bueno, dale, vamos a la ruta, dale, como venga, vamos y lo hacemos y sacamos lo mejor y, y funciona. Ajá, uh -huh. es una... Nunca es una banda de presión así constante, decir estamos diciendo, pero bueno, cada uno se acá el que está tiene que poner todo y es así, es la la ley, la, la ley, ley de, de la vida y de, sí, de la jungla y de, y de la, sí la vida, vida del cuando mundo. Cuando entrenadorca en una semana ya estaba grabando disco, tocando viste con Lalo Valdo. Es así y y acá el que está acá es porque se lo ganó, no no es que acá lo me metemos por amiguismo o porque No, sí, por eso porque... te digo, tiene su historia no, no, y tiene su filosofía de convivencia Y vamos a poder disfrutarlo ahora eh, sí. en un teatro muy lindo, muy hermoso Como es el de Flores, el ¿no? que fue un lugar, 17. la verdad, imponente Exactamente, si, sí, ya han visto yo, uno ve los shows ahí están muy armados sí. así que vamos a disfrutar Ajá. todos de este gran show este y ya que es el único tenemos que ir todo tiene que todo el no, único que va a ser acá no, en Buenos, dale, Buenos Aires después una, se van hay que... oferta para hay una oferta para los chicos los de 7 a 15 que es vale 100 pesos la entrada a la mitad ah, bueno, el valor eso. para que lo, los padres puedan llevar a sus hijos a ver dale. este Jaime en el folklore tenemos que eso el es el día del show el día, el del, día show. del show okay no vayan a los puntos de venta pues no. no así que no, no, no. <ríe> hoy es un día muy especial hay muchas notas <ríe> yo Quiero agradecer de corazón que nos hayan atendido. Gracias vos, más más este lo en, en extenso, pero es un lujo charlar con ustedes. Son muchos años, les haría, les haría 14 millones de preguntas realmente bueno. porque me interesa. Pero bueno, sabemos que los tiempos apremian. Muchas gracias por eso, gracias, gracias por estar con nosotros. No, y les pido un saludo a la nada. gente de Acá Rock, que es nuestro programa. ¿Puede ser? Bueno, de parte de todo Orcas, Acá Rock, aguanta el heavy metal, ¿eh? Saludos. Va, saludos para bien. todos. Gracias, loco. Gracias. Muchas gracias. Gracias.